Que gira y que gira, gira de noche y de día, interno baile de magia, en el mar de estrellas, juntos bajo tu calor, salan guitarra y tambor. mal respeto, no discrimina a nadie, abranta todos por igual, porque tampoco tienen tal, tantos que tienen tampoco, tanta indiferencia que ahoga mi corazón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 MULȚUMIT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 No lloreseras algo en el planeta, viene vida Vuelvo a sentir que estamos no un mismo que todas las diferencias que nuestra conciencia MULȚUMIT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 Ni si crema, ni leche, ni miel Ni peces, ni pollos, ni atun, ni mariscos Ni plumas de gansos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 con su militancia vegana, una brillante música. Tanto mata. Tanto mata el que come la vaca, como el que le mete el cuchillo y la mata. Tanto mata que come la vaca, como el que le agarra la vaca. Tanto mata el que come la vaca, como el que le mete el cuchillo y la mata. Tanto mata el que come la vaca Como el que le agarra la pasta, Tanto mata el que come la vaca Como el que le mete el cuchillo y la mata Edu, se termina en la otra oreja Pero no me tenés que gritar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 ton el sol de tu bravura le puse acerco a la muerte e aquí se queda la oreja